11 de la mañana, 12 minutos, partidazo, igualado en 20, el cuarto set de Argentina y Rusia. Mientras tanto, eh, los muchachos de el hockey están perdiendo 1 a 0 con India. Recién falta para que termine el primer cuarto, pierde el selección argentino de hockey contra India 1 a 0. Pero es momento de hablar de economía, porque una vez más... Y como todos los martes nos visita el licenciado Francisco Barberis Bosch. Fran, buen día, bienvenido. ¿Cómo va? Buen día. Olímpicas gracias. mañanas para vos. Sí, <risa> yo mucho de deporte no sé. <risa> <risa> así que... <risa> es de los míos. Yo aprendo acá. Cada vez que vengo bueno, aprendo un poco. Es espectacular. Estamos viendo voleibol. Bueno. Pero <risa> Bien, hablemos de economía. ¿Qué va a ser? No todo es deporte en la vida. No, no todo es deporte. Eh, hablemos de economía. Hablemos un, de economía. Un par de novedades primero. De la economía. Uh -huh. Eh... Tema inflación, va a estar el dato de inflación del INDEC oficial el viernes. O sea que la semana que viene ya vamos a tener la inflación Bien, oficial. No es, no es digamos, inocente publicarlo un viernes como para que venga el fin de semana, tranqui, no publicarlo un lunes o un martes. Vamos a ver, sí. Claro. Dicen igualmente que va a ser un dato bueno en el sentido que va a ser más bajo sí, que el de que mes, de mes, mes en, anterior. El mes de lo damos el viernes, va a estar bueno. Decime el número y listo. Y viste, qué sé yo, estas cosas son así, el, el calendario dice viernes. El viernes vamos a conocer la cifra de inflación del mes de julio. Sí, eh, dicen las consultoras digamos, las consultoras privadas que lo miden, que ya lo publicaron, lo publican siempre antes, dicen que va a estar en un 2,5% más o menos, que compara con el 3,1% de, del mes anterior, es mejor, digamos. sigue siendo alta, pero aparentemente habría una tendencia que a que vaya bajando la inflación. Eh, sí, digo, primero que se me viene es explicar eh, cuánto de eso tiene que ver con la caída del consumo, Digamos, cruzar esa variable con la caída del consumo. Mucho. Porque, digo, el gobierno lo va a presentar como, ¿vieron que le dijimos? La, la inflación se está desacelerando, sí, papá, pa, pero bueno. Sí, es que un poco es la forma, de, directa o indirectamente, el, la inflación un poco está bajando por eso, porque eh, todo lo que es la política monetaria contractiva, por ejemplo... ...de sacar peso de la economía, de subir las tasas de interés... Uh -huh. repercute en la inversión y en el consumo... ...y de uh -huh. esa forma están apuntando a bajar la inflación... Eh, ...así que sí, tiene que ver, eh, tiene bastante que ver... Eh, ...sí, seguramente, obviamente, lo van a presentar como un éxito... ...de la política humanitaria, etcétera, etcétera... ...pero sí, tiene que ver sobre todo con la calidad del consumo... ...que están por otra parte... ...y ahí vamos a ver cuánto hay de cada cosa... Ahora con las paritarias y con las jubilaciones, también la apuesta de ellos es mostrar buenas noticias... ...no solo en la inflación, sino en recuperación del consumo. Claro. Porque si se cobran los sueldos nuevos, digamos, con los aumentos y las jubilaciones que se empiecen a cobrar... ...además de todos los planes de obra pública que se supone que están empezando. Y entonces la idea de ellos es mostrar buenas noticias en este sentido, recuperando la economía. Hay que ver también que es un, dato, es un tema siempre cuánto de esta recuperación del consumo vuelve a repercutir en una sube de la inflación claro, pero bueno están el banco central estuvo últimamente en una política monetaria bastante contractiva como me imagino para frenar ese efecto eh, sacando pesos del mercado digamos eh, algo así como 20.000 millones en el último tiempito, así que están apuntando a frenarlo por ese lado Pero sí, la idea de ellos es mostrar buenas noticias en esto. De hecho, bueno el Banco Central, también para estimular un poco la, la actividad económica, la semana pasada ya bajó de vuelta eh, las tasas de interés de las LEVACs. Claro. O sea, están en 30%, del 38% que, que habían estado en, en el máximo. Va aflojando Sturzenegger de a poquito. Y va aflojando, no sé si se convenció. Dicen, en la explicación oficial, es que el Banco Central, que tiene sus propias previsiones de inflación... Eh, ve que la inflación está bajando. Esa es la explicación oficial. Puede ser eso, puede ser que lo hayan convencido de que hay que reactivar la economía y entonces hay que seguir bajando las tasas para reactivar la economía porque uh -huh. porque si no te frena la inversión, te frena el consumo tener tasas tan altas, tan altas. Aprovechamos el mate del colombista para informar que ganó la selección argentina 3 a 1, extraordinario triunfo frente al campeón olímpico. A Rusia, ni más ni menos, seguimos con la economía. Bien, yo sigo aprendiendo de deportes. <risa> Eh, bueno entonces eso novedades de, de inflación y de las tasas de las levas eh, un poco también comentar, un poco al pasar el tema que habíamos hablado algo de, de la leche y la manteca y uh -huh. eh, la vez pasada que sigue por hora de conflicto dicen algunos que se va que va a tardar más o menos un mes en resolverse o a empezar a resolverse el tema de, de la manteca porque tiene que ver con la leche en realidad con la producción de leche y la caída de, de la producción de leche y <coughs> Eh, que viene hace varios años porque se viene perdiendo vacas, las uh -huh. vacas lecheras. Más o menos un 22% cayó el stock de vacas de 2,2 millones que había, vacas lecheras en Argentina. Viene cayendo por un montón de razones. Eh, una de las razones es que las empresas lácteas, la Serenísima principalmente, que es la más grande del país, va a uh -huh. Mastellones. Mastellones, hermanos. Eh, las empresas lácteas básicamente la serenísima presionan eh, a los productores a los tamberos para que les vendan la leche la materia prima por muchas veces por debajo del costo a precios muy bajos esto de hace años de hace décadas sí. te diría eh, y entonces tendencialmente siempre año tras año van cerrando tambos uh -huh. porque no pueden básicamente no les dan los costos uh -huh. claro Y, es, y las muchas de las vacas, algunas vacas las compran a otros tambos, otras van al matadero, digamos. Y así se va perdiendo, además de que se van perdiendo tambos y van perdiendo las economías y regionales. La ruralización de los suelos para otros fines más rentables como plantar soja, por ejemplo, para qué van a crear una vaca que nazca, crearla, que empiece a producir si de un año para otro puedo plantar todas estas hectáreas de soja. Exactamente, es una inversión, un tambo es una inversión a más largo plazo, digo, no, no cualquiera pone un tambo, uh -huh. un pool de siembra alquila un campo acá, allá, tres campos más menos y es lo mismo, pero no cualquiera pone un tambo, digamos, tiene equipamiento, tiene un conocimiento y, y criar las vacas, digamos, las vacas lecheras no son cualquier vaca también, llevan tiempo, o las tenés que comprar caras o te va o los, los tamberos se van armando sus propios rodeos, digamos, uh -huh. de vacas lecheras. Y eso lleva tiempo, y eso es lo que se está destruyendo, digamos, hace años por presión de, de la parte de comercialización, digamos, de sobre todo de las grandes lácteas. Y esa es una de las grandes razones por la que se va perdiendo la cantidad de vacas y va disminuyendo la producción de leche, que es algo que, por ejemplo, explotó ahora con todo uh -huh. Uh -huh. <ríe> todas estas medidas, improvisaciones, pero tiene que ver con una cosa de más largo plazo. Y después con algunas cuestiones climáticas, del pasto, dicen algunos. Eh, en serio, de... de <risa> Porque las vacas lecheras, no, había menos pasto entonces las vacas producen menos leche, claro una cuestión climática. Sí, otro argumento que este, hicieron comentaban varios productores del tema que a partir de la, la quita de retenciones de varios granos, como el maíz, por ejemplo, les encareció los costos, es muy simple, yo Exacto. le doy una parte de la dieta a las vacas y es maíz. Sacaron las retenciones, se disparó el precio y a mí se me encarecieron todos los costos y lo que me paga la serenísima por el litro de leche es lo mismo. Exacto, entonces se juntan estas cosas de la coyuntura con el problema estructural de siempre de que les pagan por debajo de los costos y está explotando por por este lado. Y bueno, de hecho muchos de los, de los, los tamberos están reclamando la intervención del Estado para que controle esto, básicamente para que... Uh -huh. que los grandes no se coman a los chicos, sí. básicamente. Pero les contestó Burjail y le dijo, "Nosotros no nos podemos meter esto. Es un problema entre privados, un conflicto sí. entre privados", dijo. Sí, ese es el problema que tienen los liberales que que no entienden que nada, que la, la libertad absoluta sí. es en realidad es la ley de la selva, ¿eh? Claro, el no más les fuerte, importa, me parece. <risas> o sí, no, seguramente. Algunos algunos están con algunos esto lo lo más grave, algunos están convencidos claro. de eso algunos están convencidos de que es lo mejor y que es la libertad claro, sí. no se dan cuenta que la libertad de un tambero no es la misma que la libertad de la serenísima uh -huh. eh, ahí gana el más fuerte básicamente y es lo que está pasando hace años por eso desaparecen tambos todos los años eh, pero sí, dijeron que era un, un conflicto entre privados, que no se va a arreglar va, se va a arreglar la, la única solución del conflicto en este entre privados es que sigan desapareciendo tambos que a la larga ni siquiera a la serenísima le conviene dicho sea de paso. Vale, sí. grande lactaneles. Porque Claro, lo notable de eso es que estamos hablando de que hay miles de establecimientos que producen leche, lo que se llaman las usinas lecheras, pero que la concentración y la, la distribución y la venta, el, más del 70% la tienen Serenísima y Sancor. Exacto. Que si vos ves la cantidad de gente que produce leche son miles de personas. Pero el que se queda con toda esa leche es la Serenísima. Exacto, y como son dos, digamos un oligop es como un oligopolio, pero en realidad es lo que se llama oligopsonio. Cuando es del lado, cuando es, en vez de vender el producto, es el único que lo compra, Es el que único que lo compra, claro. Eh, es, son dos, digamos, es un oligopsonio. Y básicamente la, la cuestión está ahí. Como son dos, se ponen de acuerdo y tienen mucho poder del mercado. Los otros están dispersos, no, no tienen forma de negociar. Ahí el que tendría que intervenir justamente es el Estado. ¿Qué tal? Una forma de, de intervenir, por ejemplo, incluso sería tratar de generar mayores agrupamientos una cooperativización desconcentrar fuera. un poco el mercado desconcentrar el mercado o que se agrupen los tamberos cosa de ponerle un contrapeso claro. al poder de las lecheras de las lácteas de las grandes lácteas esa sería una forma de intervención que si después incluso según la ideología de estos muchachos seguirían entre privados claro. negociando pero ya con otro poder los, los tamberos pero incluso eh, también es un rol del estado siempre hasta velar por los propios intereses de la Serenísima, pues si las dejas de la Serenísima, desaparecen los tambos y se quedan sin materia prima, digamos. Claro. Eh, pasa que, bueno, es la lógica chiquita de, de esas empresas, uh -huh. que les importa la rentabilidad de corto plazo y, y nada más, pero bueno, ahí justamente donde el Estado tiene que intervenir uh -huh. para que no siga pasando esto, además de que los tambos tienen un impacto en todas las economías regionales, porque eh, son empresas chicas, digamos son empresas pymes, tienen que generar mejor distribución de la renta, etcétera y eso va desapareciendo junto con la ganadería, junto con todas las actividades de la economía regional uh -huh. que van desapareciendo a manos de las de las grandes empresas en realidad eh, así que eso nada vamos a ver qué pasa dicen que cuando crezca el pasto se va a empezar a solucionar pero el bueno, problema de fondo bueno, va a seguir el tiempo al menos en esta parte está ayudando vamos ¿no? tener bastante sol para que crezca el pasto como coma las botitas exactamente otro tema eh, el tema del blanqueo vieron que está está ahí muy presente sí, ¿Sí? algo algo me pareció muy interesante me llamó la atención en realidad del blanqueo hemos hablado un poco pero uh -huh. ahora sacó la fi eh, para los que tienen para los potenciales blanqueadores digamos cada uno cada persona que tiene bueno su clave fiscal o el contador de estas personas puede ver en la fi información que la laip tiene de estas personas del patrimonio de los movimientos pero que no tiene declaradas ante la propia fip Entonces la FIP... raro es mira sí. lo que sabemos de vos pero que supuestamente es... no lo sabemos. Exactamente, mira... Ese... el link dice así. Esto es todo lo que sabemos de vos que vos creías que no sabíamos. El link dice te lo leo textual es muy muy interesante dice. Inf textual información que no se encuentra registrada en, registrada en el patrimonio que tenés declarado ante la AFIP. No. Qué lindo lo que le tenés. Y que dice, con "Confianza". Y dice, "Coma de utilidad para que decidas tu adhesión <risa> al sinceramiento fiscal". Es una amenaza. Ah, me encantó. Me encantó. Sabemos que tenés todo esto ahora, blanqueá lo que vos quieras, ¿no? Tipo un menú te dan, tenés esto, esto, esto que no está declarado. ¿Qué vas a blanquear de todo esto? Ah, raro. Es raro. Es una amenaza, es una amenaza. Sí, a mí me parece, sí, sí. es una amenaza, está perfecto porque la gente tiene que declarar las cosas que tiene. Esto obviamente no es si no tenés declarado un, un celular, ¿no? Es si tenés, no tenés sí, declarado sí. un par de millones. Sí, o, sí, sí, claro. Eh, o propiedades, o ingresos, o compras de dólares que no se condicen con tus ingresos, un, todo ese tipo de cosas eh, importantes. Y después dice incluso... Periódicamente incorporaremos nueva información, por lo cual te sugerimos consultar este servicio nuevamente para verificar si hay bueno, bueno. más te seguimos, antecedentes. Te seguimos y, investigando. Lo claro, loco de esto, en plena discusión sobre la utilización de, lo, de los datos de ANSES, de AFIP, etcétera, etcétera, va que quedar sí. esto de... Ah, no, medio raro. Eh, es fuerte, fuerte. Es, fuerte. Es, es una cosa que uno no se esperaría de un gobierno claro. que tiene cosas tan tan liberales como lo que le damos recién y de repente te persiguen así. Sí, sí. Pero imaginemos esto esta misma medida hace si un año atrás, mm. con todavía llegar ahí en la FIT y demás, sí. estaríamos hablando del de estalinismo. Sí, sí, sí. Te estaríamos hablando de sí. el estalinismo por poco. Sí, sí, sí. Pero bueno, Igualmente, para para mí está, está perfecto. Sí, ¿eh? que, es que algo... lo tiene que ser a cargo, más valia. Siete cargo de todo lo que no tenés blanqueado. De hecho, es algo que... A ver, el gobierno anterior empezó... Que es algo que en los 90 no había tanto... va bueno, en los 90 y para atrás, en realidad. En toda la historia argentina empezó con una política de recaudar mucho más. De, de, de que la AFIP controle mucho más uh -huh. eh, todos los ingresos de, de la gente, de las empresas, etcétera Para recaudar más. Eh, que es algo que es, era una novedad, digamos, para el país. Si había mucha evasión antes. Y es algo que aparentemente se estaría continuando de este gobierno, que es algo que, es, digamos, si esto se convirtiera en una política de Estado, eh, es importante porque es eh, no hay muchos países que tengan niveles de recaudación tan grandes como nosotros. digo Brasil Argentina son los que tienen más niveles de recaudación sobre la actividad económica, sobre el PBI, eh, más altos de América Latina. El resto de los países en general tienen niveles mucho más bajos de recaudación y eso repercute digo tienen economía en negro mucha más economía en negro uh -huh. básicamente y eso te repercute en que el Estado recauda menos y tienes un Estado más chico que hace muchas menos cosas y de hecho bueno en muchos de los demás países hay menos infraestructura en América Latina es menos aquí del Estado en casi todo y es de hecho es un problema bueno, la Cepal etcétera están todo el tiempo trabajando para que los países mejoren la recaudación etcétera eh, Brasil Argentina están en este camino Argentina hace relativamente poco Eh, pero es algo que tendría que continuarse y eh, que está bueno que, que se haga porque tiene tiene un montón de beneficios, básicamente. El Estado recauda más, tenés más recursos para hacer cosas, incluso no necesitas tanta, ni tanto endeudamiento ni sacar plata de otro lado porque recaudas de la economía uh -huh. que está ahí. Que antes estaba en negro y ahora cada vez más eh, se esfuerza que esté en blanco y, y está muy bueno eso. Uh -huh. Eh, pero bueno, eh, era, es una nota de color un poco toda esta sí. envenaza velada o no, no tan velada de la FIP no, no, no, eso no es <ríe> para nada de lado he eh, escuchado de declaraciones de Prat-Gay ya bajando cada vez más las expectativas del blanqueo si, sí, ahora bueno, ahora más allá de las expectativas eh, el bono uno va en la sumatoria de estos bonos que están haciendo para, para que la gente pueda blanquear vieron que una de las formas de blanquear plata es comprar unos o bonos comprar especiales bonos, claro. que va a sacar el Estado Eh, en realidad, más allá que bajan expectativas el, el monto de los bonos lo subieron el otro día a 18.000 millones de dólares. Claro. Que es un numerito. Eh, el monto que van a emitir y después, se supone, lo, lo que dicen ellos, es que si hay más plata para blanquear, tenés que ver otros mecanismos, por ejemplo, esto de blanquearla en efectivo y pagar el impuesto de contado, digamos. Claro, la multa. La gracia de los bonos es que te ahorrás la multa, en claro. teoría. Pero tenés la plata ahí los años que dura el bono. Claro. Eh, que Igualmente, es discutible que te conviene de hecho muchos sí. analistas etcétera dicen que te conviene pagar en efectivo porque es decir no, no es tan multa la multa claro. a eso voy porque la multa era más o menos el 10% del monto que blanqueas claro. que, que suena bastante mínimo gesto algo te tengo que cobrar no te sí. puedo dejar sí. blanquear nada algo me tenés que dar para aunque sea un 10% exactamente entonces vos tenés la opción Eh, no sé si vos, pero los que no, tienen algunos no, no. millones... Lo único que tengo en el exterior es el, el tacho para poner la basura. De Exactamente. Que está en el exterior de mi casa no tengo más nada en el exterior. Pero bueno, los que van a blanquear tienen la opción de co comprar este bono, que lo tienen que tener por a distintos plazos, en eh, distintas cantidades de años, uh -huh. y se ahorran el impuesto. Pero algunos dicen, en realidad te conviene blanquear la plata en efectivo, pagás el 10%, compras otros bonos, no claro. sé, bonar... 2024, que está pagando más o menos el 6% de tasa de interés claro. anual. Uh -huh. Entonces, un año y medio recuperaste... Ah, y especula como Dios manda. Claro. Y eso con la inversión claro. más segura del mundo. Si quieres especular más, claro. lo haces más rápido. Digamos. Pagás ese y después especulás. ¿En ¿En Exactamente. Exactamente. Especulás tranquilo. Especulá tranquilo, claro. <ríe> especular como es Dios manda. De Exactamente. Entonces, la multa es una multa, pero bueno, no es... Es más o menos un año, un año y pico de las tasa de interés que ya podés cobrar comprando cualquier otro bono del Estado. Entonces, eh, más o menos. es mejor que nada, obviamente. Claro. Y se, si hubiera si entra mucho plata en el banqueo, se va a recaudar bastante. Pero no es que es un, un castigo enorme porque lo recuperas en un, esto, 12 meses, 18 meses, claro. como uh -huh. mucho. <coughs> eh, y Prat-Guy también salió a decir que esto sí me me llamó bastante la atención, un par de cosas sobre la apertura de la economía la, y la competitividad de las empresas. Uh -huh. eh, que lo que dijo, obviamente del dicho al hecho hay entrecho, lo que dijo no es tan terrible, pero te, te leo un par de cosas textuales. Dice, les damos a los empresarios argentinos cuatro años para ir al gimnasio, entrenar, prepararse y en cuatro años serán en la cancha. en modo Juegos Olímpicos. Exactamente. Claro, ah, y anda a ah, correr después. Eso. Dice, y después dijo, vamos de una economía cerrada y prebendaria a una economía competitiva. El de mercado. Exacto. <risa> dijo, igualmente, no vamos a una apertura comercial salvaje, sino, bla, bla, bla, integrarnos inteligentemente al mundo. Ay, que eso es lo que dijo. Después hay que ver qué es lo que se sí. hace. Eh, por lo menos en el discurso no está diciendo vamos a abrir todo. Porque, bueno, están los industriales también que se le vienen encima, los comerciantes, etcétera Pero están ahí... ...diciendo que tienen como un, un plan... ...como Francisco de Narváez... ...tienen un plan... ...para que, un plan? para que la economía... ...se abra y sea más competitiva... ...uno de los puntos del plan... ...que está... Digo, ...ahí yo coincido... ...creo que cualquiera va a coincidir... ...es bajar el costo del capital... ...es decir que las empresas... ...puedan invertir más barato... Uh -huh. ...está bien... ...ahí na, nadie va a estar en contra me parece... ...otra programas de capacitación... ...para el personal de las empresas... ...etcétera... ...cosas que están... Está ...también que... ...nadie va a estar en contra me parece... Pero uno de los puntos bueno aumentar las inversiones el empleo la productividad perfecto y otro que ahí yo creo que si viene algo hay que ver porque lo están tirando en, en varias en varias ocasiones distintas han tirado esto este tema es reducción de la litigiosidad laboral con mm -hmm. una nueva ley eso. Eh, flexibilización laboral claro. de los 90 claro mm -hmm. Eh, es decir la palabra no es flexibilización sino que ahora es litigiosidad ese es el término exacto, están mucho con, es, con ese punto pero como caballito de batalla en realidad de, de una nueva ley de laboral que es lo que están diciendo están mucho con ese punto por la CRT sobre todo por la CRT, como que insisten mucho en la CRT uh -huh. supongo que porque es más fácil hablar de la CRT que que decir flexibilización exacto, laboral exacto. de convenios colectivos de trabajo <ríe> con un poco más fuerte Entonces es como que les por ese lado le quieren entrar a la ley, a la legislación laboral. Y sí lo que piensan estos muchachos es si que utilizamos el trabajo, es decir, si hacemos que sea más fácil despedir gente, uh -huh. se va a contratar gente más fácil. Va, es decir, su idea sí. es cosa vemos que sabemos que no funciona y o sea ¿no? tenemos Somos prueba viviente Muchos de nosotros de que no sirve Que flexibilizar el mercado laboral No te garantiza Que crear más fuentes de trabajo Digo, No lo garantiza No, digamos la, la, la creación de fuentes de trabajo Viene por eh, subir la, la producción Subir la productividad subir Que crezca la, el ingreso de la economía El PBI pues si Están vos... las peores condiciones ahora Si no tenés un mercado que te compre lo que producís Sí, no sirve exactamente e incluso muchas veces todo esto se dice bueno, en la, la receta no, no se dice tanto pero es no es hacer más fácil la contratación de la gente, es hacer más fácil despedir a la gente, claro. en realidad eso es lo que se flexibiliza la entonces voy a decir, hago más fácil que la gente sea despedida y entonces por arte de magia más gente va a ser contratada y en realidad no hay no hay una relación directa eh, lógica entre eso y eso ver, en realidad la, las empresas si ven que van a producir más porque van a vender más van a contentar más gente digo, si es negocio, básicamente se si van a vender más si no, no vienen básicamente por ahí la, la cuenta que hacen las empresas mm. eh, pero en el discurso está muy presente siempre todo esto de si flexibilizamos hay más uh -huh. más trabajo de repente sí, sí, que ya comienza con esto de la competitividad es decir, hablar de una economía más competitiva ya a partir de ahí se desprenden todas estas ideas Exactamente, eh, por eso yo separaba todo esto ahí, uh -huh. porque es un discurso que a mucha gente en realidad le, el discurso general de la competitividad le, lo podés comprar, uh -huh. pero el, es un paquete que viene con cosas, con manzanas podrías. Mirá vos, solamente hoy en el Diario de la Nación sale una encuesta que el, ya poquito más del 30% de la gente encuestada estaba a favor de pensar la posibilidad de una flexibilización laboral que que 30 igual es, 30%, es que da laburo para hacer a los sí. muchachos, para generar el consenso, pero este hoy casualmente <tose> apareció esta encuesta en el diario La Nación. Pero cuidado que están en eso. Sí, están sí, trabajando están trabajando fuertemente. Sí. sí, por eso le ha venido saliendo en varios momentos distintos. Y, y nada, qué terrible que están parecidos a los 90 lo, hasta sí. el, hasta las palabras. Uh -huh. eh, pero sí, hay que hay que estar atentos con eso porque en realidad de vuelta es un paquete que si te lo venden bien a mucha gente le puede resultar interesante porque tiene partes que no están mal vos decís que las empresas exporten más y sean más competitivas si sí, mejor yo quiero que mi, las empresas argentinas le ganen a la japonesa uh -huh. ahora eso es una cosa y otra cosa es eh, que sea más fácil echar la gente que no tiene tanto que verle con la competitividad uh -huh. ni nada sino que la competitividad viene más por tener empresas más competitivas tener empresas que inviertan más que tengan la última tecnología los bienes de capital digamos los equipos mejores que tengan los mejores procesos la gente preparada Eh, bien formada digamos y por ese lado son más competitivo eh, sí después si, si tenés pagas salarios como los chinos podés competir por salarios pero pero con los chinos no vamos a poder competir nunca entonces tampoco ese no es el camino que, que tenemos que seguir porque digamos podemos hacer que sea más barato echar la gente contratarla y que los sueldos incluso sean más baratos pero nunca van a ser tan baratos como todo el sudeste asiático Exacto. con el cual o como otros países de América Latina México por, uh -huh. lo, por ejemplo Entonces no es un camino que nos vaya a llevar a ningún lado más que a salarios más bajos, menos consumo y por sí, lo tanto bueno, menos inversiones. a México a nivel de competitividad de <coughs> la economía mexicana? Digo. No, México lo que tiene es, eh, en los últimos años, en las últimas décadas, después de los 80, 90, se ha vuelto como una pequeña... Como que ha imitado el modelo del sudeste asiático, uh -huh. pero es estos son digo, maquilas ensambladoras básicamente... Y las ensambladoras lo que hacen es eso, usan salarios bajos porque no necesitan, no es que diseñan las computadoras y necesitan ingenieros, necesitan gente que ensamble. Claro. Eh, no, no es que sea muy competitiva, pero sí tiene salarios bajos, entonces muchas empresas claro. desde ahí exportan porque también no es lo mismo exportar a Estados Unidos desde al lado, que es México, que desde el sudeste de Entonces todas esas cuestiones de costos influyen ahí. Pero igual México tiene salarios bastante más bajos eh, que la Argentina, sí. bastante más bajos. Que Brasil incluso en salarios bastante bajos tiene. Porque está ha, ha tomado un poco ese modelo uh -huh. de, del sudeste asiático, digamos, de mano de obra barata, básicamente. De exportar manufactureras industriales ensambladas, más o menos la, las partes más simples del proceso ese, las últimas. Eh, y en base sobre todo a salarios bajos. Esa es la competitividad que tiene, uh -huh. que es una competitividad de, de corto plazo. Porque después te aparece China, te aparece la India, no sé, o cualquier otro país, Vietnam que se va incorporando a estos procesos con mano de obra muchísimo más barata y las empresas se te van a ese país y que es un rasgo bastante distintivo de esto de los países de la Alianza del Pacífico. O Son sea, sí. bajos niveles de productividad industrial, baja bajos niveles de mano de obra en cuanto a derechos laborales y sueldo, digo, una característica que tienen los países del, de la Alianza del Pacífico si la vemos, es esa, el nivel industrial que tienen en su PIB es bajo. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho el esto es algo que me llama mucho mucha atención tampoco hay que tomarlo mucho muy en serio, ¿no? Pero nosotros estamos viendo entrar la Alianza del Pacífico y Trump, que no hay que tomarlo muy bien en serio, dijo el otro día presentó su plan económico que iba a rever entre otras cosas la alianza esta que Estados Unidos participe en la Alianza del Pacífico. Sí, sí, que es uno de los participantes. ¿Qué ya le parece, o sea, a Trump <coughs> le parece desventajoso que Estados Unidos esté en la Alianza del Pacífico? Sí, y si uno hace el repaso de los países que integran la Alianza del Pacífico, sus economías están plenamente subordinadas a la de Estados Unidos sí, ni hablar, y por así eso... todo Trump dice ah no, esto lo hay que revisarlo porque es poco ventajoso, sí por eso igualmente no hay que tomarlo demasiado en serio a, no a Trump yo la verdad sí, no sé. sí, a esta altura del año yo no sé qué hay que tomar en serio no, no, la, la posibilidad de que gane sí, pero no a él como <risa> <risa> como individuo ay, ay, ay. Eh, es medio terrible mm. pero bueno y hablando de competitividad eh, si nos queda un minuto con sí. comentamos nos queda un minuto claro que sí bien Salió también hace unos días en, en los medios nacionales, y de Mar del Plata también, eh, la noticia de una empresa eh, que se llama Heon, que se, se escribe de Era elegida por Bill Gates. Exactamente, título sí. bien marquetinero, sí. pero, pero que es bastante cierto, más allá del lo marquetinero, eh, salió así que Bill Gates iba a invertir en una fábrica de Mar del Plata. Que más o menos es, es cierto, digo, Bill Gates tiene su fundación en realidad con la que hace filantropía, Eh, y estaban haciendo, van a empezar una campaña de vacunación masiva en África y Asia, con la Organización Mundial de la Salud, etcétera Y acá en Mar del Plata hay, que esto es algo que no se conoce tanto, uh -huh. una empresa que es la única productora mundial de un componente, que es un conservante de vacunas, que se llama Timerosal. Eh, que de hecho es una empresa que tiene 25 años de historia. Eh, lo que hicieron ellos fue desarrollar este componente que en realidad ya existía de antes uh -huh. incluso desplazaron a una empresa europea o a una multinacional que era la que producía antes este componente eh, la pudieron desplazar de vuelta, esto es competitividad pero de la buena digamos tipo que, bueno que de hecho uno de ellos es profesor en ingeniería, uh -huh. que se había doctorado tienen mucha relación con la universidad <coughs> eh, digo es una empresa que es bastante modelo en ese sentido pero uh -huh y me iban a hacer una inversión grande, etcétera, es una empresa que exporta, creo que en 2015 decían que habían facturado un poco más de 3 millones de dólares, de los cuales más de la mitad se exporta. Y también contaban que esto es, es interesante, el, el yo lo traigo pues me parece que es un permite ejemplificar varias cosas. Además de esto que es componente para cunas que es el producto principal de ellos, están como abriendo varias líneas, nanotecnología, por ejemplo. Eh, están instalando una planta de Omega 3, que va a ser la única la más grande de Sudamérica. A part, omega 3 a partir del aceite de pescado, claro. que tenemos muchísimo acá uh -huh. en la industria de Mar del Plata. Nanotecnología estaban desarrollando en para ipf proyecto conjunto para ipf para, para mejorar las tuberías de que usa ipf para alargarles la vida de útil, etcétera Que son como las grandes, digo, la nanotecnología, la biotecnología, esto del Omega 3 o la, la industria más de estos productos naturales pero de alto valor agregado de alto precio okay. eh, Omega 3 el Stevia ellos desarrollaron el proceso para extraer Stevia de una forma químicamente mejor sin solventes etcétera que lo que había antes son como una empresa eh, digamos si el país desarrollara esas mismas líneas a gran escala eh, seríamos un país desarrollado digamos. un poco la diferencia entre los países desarrollados y los no desarrollados es si este tipo de empresas son más la excepción o más la regla digamos sí, claro Eh, que cuando discutimos a veces este tipo de casos en, en la facultad algunos dicen, bueno, son, pero son excepciones y es cierto, yo digo, sí, son excepciones pero en realidad son las excepciones que te muestran que claro, no es digo, no es un producto de la naturaleza exacto, no, no es imposible que claro. no hay nada en la Argentina genético que te impida claro. tener este tipo de empresas porque no, es, no son supermanes son, son una empresa sí, estudiaron en las mismas escuelas y universidades públicas que, sí, sí, claro. sí. exactamente Se puede. entonces me parece que Ver este tipo de casos y ver, bueno, que tienen bueno tienen mucha relación con la universidad, tienen gente muy formada, obviamente cumplen con todas las normativas que tienen que cumplir para, para exportar, para fabricar productos para la industria farmacéutica, etcétera, eh, o están muy controlados. Pero básicamente su competitividad se basa en eso y en inversión, en investigación y uh -huh. desarrollo, porque están todo el tiempo estudiando para sacar todas estas cosas nuevas, ven cómo hacen cómo desarrollar el Omega 3, cómo desarrollar esto... Y que es una empresa que tiene, como decía, acuerdo con ipf que uh -huh. usan desecho de la industria pequeña, etcétera, tiene muchos encadenamientos productivos eh, locales, digamos, adentro. Uh -huh. No es que importa un montón de cosas y las vuelve a exportar, sino que eh, tiene mucha relación, ¿no? es decir, son empresas que si crecen, te dinamizan claro. muchos otros sectores de la economía. Uh -huh. eh, por, ese, por ese tipo de cosas me parecía interesante porque mucho del desarrollo económico tiene que ver con esto generalizado. Uh -huh. eh, y de vuelta, que es perfectamente posible que se haga que haya más empresas de este tipo en, en Argentina basadas en eso en el conocimiento, en la investigación, en, en la inversión y no digamos si estos tipos pagan salarios bajos, se les irían todos los empleados todos los años claro, y, claro, sí. y no serían lo que son, digamos. Eh, me parece que pasa tiene que pasar más por por ese tipo de, de casos la la competitividad de la economía y no por una flexibilización laboral que parece que es lo que se viene en la economía argentina impecable como siempre Fran gracias por acompañarnos nos gracias encontramos a el martes que viene